Segundo libro de los Reyes, capítulo 3 Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año dieciocho de j o s a f a t rey de Judá, y reinó doce años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus b e l l o n e s Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, Y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a j o s a f a t rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. í i r á s tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿Por qué camino iremos? Y él respondió: Por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en mano de los Moabitas. Mas j o s a f a t dijo: No hay aquí profeta de Jehová, Para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de s a f a t que servía a Elías. Y j o s a f a t dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y j o s a f a t y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de j o s a f a t rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo quien dijo: Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los Moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda la ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron: Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro Y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. s e g a r o n también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir Areset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo a setecientos hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra.